Estamos en las calles de Santa Rosa, una linda mañana, está un poco calurosa, pero tampoco es que está agobiante. Hay un vientito que ayuda a que el, que el calor no sea tan, tan fuerte. Uh -huh. Está completamente despejado el cielo en la ciudad y está, eh, digamos, como una mañana de verano con la idea de que uno estima que al mediodía, después del mediodía, quizá levante algunos graditos. Pero te digo que está bastante bien, si te toca hacer cosas en la calle... No te vas a morir de calor, ¿sí? Tenés que cuidarte un poco del solcito en la cabeza con una gorrita, un, este, un piluso, lo que tengas ganas de ponerte. Y una botellita de agua, en el caso de que necesites por un rato, si te toca estar al sol pleno como estamos en este momento nosotros. Bien, ¿y en qué andás? Bueno, nada, comentarles que, bueno, ayer se conoció y se dio a conocer a través de, de, de las redes que el primero de marzo va a haber un bocinazo y una caravana... contra la RTO. Esta, sí. es una, esta es una decisión que tomó un grupo de vecinos y vecinas y también acompañado por toda una ola política en contra de la RTO. Recordemos que eh, todo esto también se gestó a través de Juan Carlos Tierno y su mujer Sandra Fonseca. Ahora se sumó que comunidad organizada en la legislatura pide una sesión para tratar la RTO en Santa Rosa. pero también el PRO se, se pronunció en contra de esta revisión técnica obligatoria, además de todas las voces que hemos escuchado o hemos leído algunas este, eh, manifestaciones públicas de intendentes del interior de la provincia, de, otro, de otros pueblos, que también bien se ven afectados, menos el intendente Ariel Rojas, que ayer lo escuchábamos y que no fue muy contundente en contra de la RTO en Santa Rosa, si lo único que dijo fue que... hay que acatar esa esa ordenanza. Así que veremos qué pasa, porque el primero de marzo cae sábado, es el inicio de sesiones tanto de la legislatura como del Consejo Claro, de quieren, quieren ir ahí, sí. al, al inicio de sesiones, ¿no? Estos llamados vecinos autoconvocados, que es una palabra que, bueno, ya claro. sé... Está, está... está desvirtuada totalmente. Y no, no se sabe quiénes son, ¿no? Tampoco, ¿no? No, no, no, no hay, no, no, hay, no hay una persona encargada. Sí, hay una persona encargada del grupo que, que se encarga claro. de eliminar algunas publicaciones y demás. Pero también convengamos que más allá de eso que es un es una parte de, de la queja o que también los funcionarios municipales están mirando mucho qué pasa en esos grupos o en esos. en esas tribus, también es un tema que eh, le compete a toda la toda la ciudadanía porque es un tema, que es un tema que se habla, y se habla mucho. Sí, sí. Eh, por eso eh, es un tema que le interesa al santa Santaroseño, es un tema que el Consejo Deliberante, más allá que de la oposición, lo utiliza como, como pretende utilizarlo, como puede. Es un tema de agenda, es un tema que se habla y mucho. ¿Por qué? Porque muchos autos, puede, eh, muchas personas que manejan autos. pueden tener una multa por no tener la RTO o directamente no poder pasar la RTO y no poder acceder a esa habilitación por un año que ahora va a tener la potestad de hacerlo durante 20 años un taller solo que es Técnica Sur. También eso tra trajo aparejado algunos problemas de las personas que iban a hacer el, la revisión en patagonia Vertec que más allá de que van a respetar los, los turnos dados hasta abril eh, después no lo van a poder hacer más ahí. Y es un tema que El oficialismo, en este caso el Ejecutivo Municipal, eh, ha dejado correr, ha dejado que ande, ha dejado que se hable mucho y se ha expresado bastante poco más allá de algunas cuestiones muy puntuales, como habló el, el director, de el juez de faltas, perdón, este, César Ortiz, y alguna manifestación muy liviana, este, muy por arriba, de algunos funcionarios municipales. Es un tema que me parece que la Municipalidad de Santa Rosa... debe hablar con más claridad y sobre todo eh, llevar algo de tranquilidad a las personas que les toque tener un acta para hacer la RTO o alguna alternativa para las personas que andan en un auto que no van a pasar la RTO. Y muchos de ellos le han planteado a algunos funcionarios municipales que tienen una camioneta o tienen un auto que no va a pasar la RTO, ¿qué hacen con eso? Porque es una herramienta de trabajo. Hay muchas personas que andan... cortando pasto, que andan limpiando terrenos, que andan haciendo pequeñas changas, en autos que uno sabe, al verlos nada más, que puede que no pasen la RTO. Esa es una consideración muy, pero muy personal. Eh, pero también algunas personas son responsables y dicen, yo no voy a pasar, ¿qué hago? Me tengo que quedar en mi casa, no puedo andar más en este auto eh, porque me van a hacer una multa de mil pesos. Nos, nos parece que es un tema que... que que debería tener por lo menos más voces de, de, de en este caso bueno, del Ejecutivo Municipal el, el, para llevar tranquilidad el, supuestamente lo va a tratar el Consejo Provincial de Tránsito pero recién en marzo, según lo que anunció ayer el Ministro de Seguridad Horacio Di Napoli y, que también tiene que ver con, por la presión que claro, hay sí, seguramente y por otro lado la Municipalidad lo que hace es decir que hay una ordenanza vigente que fue sancionada y digamos el el ruido es una cuestión política que tendrá que resolver de alguna manera. La municipalidad tiene esa estrategia de no decir nada de casi ninguna cosa. Eh, esa es más o menos en general su posicionamiento público, eh, salvo algún espasmo de, de, de algún momento frente a algún tema. Eh, después, este y también no nos olvidemos algo, Maurito, el, el tema está judicializado, yo creo que también eso va, va a marcar... Si en algún momento el Superior Tribunal de Justicia resuelve la cuestión de fondo que resolvió únicamente una cuestión referida a un amparo, que lo, lo rechazó, eh, no hay una rechazó. cuestión de fondo que está en manos del Superior Tribunal para de establecer o no la legalidad y legalidad de la ordenanza que está vigente. Eso tendría que ser clave para darle un corte definitivo al asunto. Claro, pero en ese caso otro poder, le está diciendo a la municipalidad, ¿O le estaría diciendo en el caso de que salga favorable a la ciudadanía en contra de la municipalidad, esto no lo podés implementar? Sí, yo no, bueno, igual no lo pondría ahí... tan así, ¿eh? A ver, ¿Ah, no? es un debate, no creo que sea una, una pelea entre la municipalidad y la ciudadanía. En este caso, es la, la causa judicial es un planteo que hizo la oposición política. Eh, ¿Está bien? Quiero decir, bien? Eh, quizá el Superior Tribunal pueda interpretar que a favor de la ciudadanía la RTO tiene que estar vigente qué sé yo es este claro, es sí, una sí. discusión eh, la, la, la, la incomodidad eh, que de la cuestión económica de la multa y de y de las de los vehículos que no podrían pasar esa RTO por supuesto que es un tema yo te diría hasta más importante que tiene que ver con, con una cuestión social eh, sí sí pero, económica Eh, claro, claro, pero económica porque se lo planteamos también al propio César Ortiz. Hay personas que no pueden tener un auto este, en esas condiciones que pase la RTO por una cuestión económica. Hoy arreglar un auto es carísimo para cualquier sí, persona. Sí, sí, pero eh, lo te mismo. Digo... Claro. Lo mismo digo para para un montón de cosas de, de la vida institucionalizada, ¿no? Claro. Eh... Bueno, pero claro, sí, sí, sí. Igualmente este es un tema que Que, digamos que tiene muchas aristas y la verdad que nosotros lo único que hacemos es hablar un poco, pero me parece que, no sé, me da la sensación como que hay un silencio que hace más ruido que el que hablara Pero por me supuesto, la, la municipalidad está, eh, de hecho, está perdiendo, si, si esto fuera una batalla cultural, vamos a ponerlo en estos términos, vamos a hacer una cosa grande de la RTO, si es una batalla cultural, la municipalidad está asumiendo la derrota con su silencio en algún punto. Porque quieras o no, y pese a que la ordenanza está vigente, porque fue, fue aprobada y está vigente, la sensación es de que es ilegal. Y no sé si es ilegal, pero esa es la sensación instalada socialmente. Y, y la oposición política lo está aprovechando eh, con... Sí. Eh, con planteos en el que quieren involucrar mucho. ahora incluso al gobernador. Es decir, hay un tironeo para que lo quieren meter a Silioto en, en el lío. Imagínate. Hay presión, mucha presión. Claro, pero imagínate No, a Silioto para que traslade a otros intendentes, digamos, de toda la provincia, porque recordemos que la, la ciudad de Santa Rosa es la capital y pasa mucha gente del interior, de otros pueblos, por acá. Y si te toca un control, y vos no sos de Santa Rosa, ¿qué hacer? O sea, si, si yo vengo de pasada y me como una multa de 300 lucas... O sea, sí. eh, hay, hay cuestiones, hay cuestiones eh, digamos, muy, muy, muy puntuales que, que, que la verdad que hacen a, eh, a, a, la vida, a la vida diaria y la verdad que hoy en día cualquier laburante que le toque, que le hagan un acta, aunque le den 30 días para presentar esa, esa RTO, es un problema. ¿Por qué generarle un problema más a un tipo o a una persona o a un grupo de familiar que ya tiene problemas para... llegar a fin de mes, ponele, ¿no? Le, le planteas un problema en lugar de darle una solución, o sea, eh, pero bueno, esos son, son miradas que por ahí tenemos que los poderes lo, tienen tienen otra, o tienen otra, este, eh, eh, lo, lo ven de otra manera, o, o lo ven este con, con ojos más de gestión, más que del de común de la gente. Pero bueno, la sí. cosa es que se va a hacer una, una marcha y un bocinazo ese día, 1 de marzo. Y recordemos que el 1 de marzo, recordemos que ya se hizo uno que tuvo este, alguna alguna este, alguna consecuencia, pero muy muy muy chiquita. Y después la otra gran manifestación frente a Técnica Sur, ustedes se acuerdan que cortaron la circunvalación, quemaron gomas y demás. Pero la marcha o en este caso una caravana de autos y un bocinazo se hizo una vez en el centro, un, también un día sábado. y ahora la quieren replicar en este caso el primero de marzo, que va a ser un día importante para las instituciones porque comienzan las actividades oficiales en el Consejo Deliberante y como que empieza la actividad del año. Así que veremos qué sucede con eso. Mientras tanto, eh, tenemos que, que... Algunas personas, por ejemplo, nos comentaban que van evadiendo controles por las dudas que le pidan eso. Ya, ya no lo evaden porque se tomaron una cerveza o porque le falta un papel. es para que no le pidan la RTO. Y la verdad que, qué sé yo, escuchás de todo. Sí, sí, incluso hay voces también que están de alguna manera a favor de la RTO. Lo que, bueno, la misma oposición dice que no están en contra de la RTO, que están en contra de la forma en que se implementó de un taller claro. que tiene la exclusividad y demás. este No sé, yo quisiera por ahí aventurarme y pensar, digo, ¿qué pasará si... este todas esas cuestiones donde tiene tantas dudas la oposición aún estando a favor de la RTO se saldan de alguna manera si si hay este manifestarán realmente y estarán a favor o seguirán buscándole alguna vueltita como para seguir oponiéndose como como que, qué qué quieres decir que qué pasaría <coughs> si se aclara todo el panorama Si está sí. eh, la RTO está es legal, ah. si, si el, el taller está funcionando eh, legalmente también, si a las personas que tienen algún eh, el vehículo no lo tienen en condiciones y por eh, problemas este, sociales económicos no pueden afrontarlo, hay algún tipo de ayuda o de posibilidad de que puedan hacerlo, eh, ¿qué pasaría con la oposición? Seguiría en esta misma Eh, pero, postura o pero me parece como que tienen que pasar Muchas cosas Bueno, sí, tienen que pasar muchas cosas, que, que Mauro sea. También tienen que pasar muchas cosas eh, No sé eh, A mí me, me para una caminera Fuera de la provincia y yo tengo que tener el RTO Si no, tengo que pagar una multa Exorbitante claro, Que ya, claro. me, ya me pasó sí, sí. además Por eso, la, eh, me, Las voces de la oposición Tanto política como social Ya las conocemos, ya las hemos escuchado Falta una y es la del oficialismo o la del Ejecutivo que por ahí también eh, más allá de que no se quiera meter en el barro me parece que es un tema que se habla en Santa Rosa se habla sí, sí, por y mucho supuesto. entonces me parece que tener una la mirada del, del Ejecutivo pero eh, digamos seriamente no mandar un mensaje por Whatsapp hablar a través de los medios de comunicación o plantear una conferencia de prensa abierta agenda abierta que se pregunte todo lo que se tenga que preguntar y se aclare algo. Todavía eso no ha pasado. Veremos si pasa antes del primero de marzo. Sí, sí. Bien, hay distintas dimensiones del tema. Esa es la cuestión también, ¿no? Porque una cuestión claro. es este la, la puja política, que efectivamente, por, por más que la oposición siga pataleando, uno tiene la sensación de que la oposición patalea también por un interés, incluso legítimo, si querés, el está interés está. que es torpedear al gobierno. Claro. Eh, hasta. Eh, por otro lado, la otra cuestión... Esto de hasta hasta qué punto afectar a, a personas comunes en esta en este contexto socioeconómico eh, también merece una mirada, que es distinta de la del puterío político, para blanquearlo de alguna manera. Mirá. Una docente nos envía eh, eh, un mensaje, ahora dice como docente, el auto es una herramienta de trabajo y somos pobres la mayoría, de nuestros, nuestros autos no pasan la RTO. También, también... Eh, Primero que no creo que la mayoría de los docentes sean pobres, porque si no también le, le quitamos al, a la palabra pobre el, la verdadera dimensión de la medida. Eh, la pobreza está medida en un ingreso, la mayoría de la docencia pampeana está por encima de ese ingreso. Pero más allá de esa cuestión, por supuesto que pueden sentirse afectados. Pero yo lo pensaba, eh, seguro, estoy seguro que a cualquier ciudadano o ciudadana a quien afectaría la RTO, está hoy más afectado porque te cobran el IVA, o, o, o peor, o porque ni siquiera te devuelven eh, eh, el miserable IVA que nos devolvían hasta diciembre de 2023. Y, y eso pasa y no, no se vuelve un, una, una queja ni siquiera organizada. Es decir, eh, no, los bolsillos de los laburantes y las laburantes cotidianos están siendo afectados por múltiples... Eh, se, eh, costados más allá de la RTO la R también, también lo puede ser, por supuesto lo, lo que se percibe como quizá inoportuno es que justo ahora justo ahora la, la municipalidad, entre comillas se pone la gorra con la RTO después de cinco años de gestión en el caso de Luciano Di Napoli eh, eh, pero además también hay que ver que es una herramienta que otros sectores solicitaron... Primero que es una, una herramienta sugerida por la Ley Nacional de Tránsito y que sectores que laburan la problemática también la sugieren como positiva. Entonces la verdad es que no vamos a encontrar el 100% sí. de, de la argumentación de ningún lado, lamentablemente. Pero eh, también es cierto que el silencio oficial del municipio a veces aturde, como, como en otros temas. Maurito, totalmente. Bueno, bueno eh, estoy acá cuando sea necesario. Sí. Eh, decía que estoy acá cuando sea necesario. Pensé que se había cortado. No, eh, no, no. Ando, andamos en las calles cuando sea necesario eh, para para lo que para lo que requieran. Dale. Buenísimo. Nuestro cronista de exteriores nos enfranjamos ahí en una, en una discusión que es la de la de cualquier bar y cualquier oficina, me parece, la la de en cualquier lugar en, en, y no le sumamos a esta cuestión un, una, un punto que es el estado de las calles de Santa Rosa, ¿no? Que están mejor que hace dos años y mejor que hace cuatro y mejor que hace seis, sí. pero que también siguen generando problemas en esos autos que nos verifican cuando nos hacen la, la RTO.